aquí comienza Buribú. en no onda todos los días de lunes a viernes de una a una y cuarto del mediodía 15 minutos con la mejor música 15 minutos bori Hola amigos, muy buenas tardes Cerramos la semana de Buribú con un fantástico grupo Y además tienen pinta de ser unos tíos geniales Son los ferroganos Kwan Música Tell the boys, cuanto un grupo un grupo que empieza lleva ya un par de años eh, haciendo maquetas tocando últimamente también para amigos en y moviéndose dentro de su circuito su circuito de los alrededores allí de ferrol todo eso se puede ver a través de una jovial eh, y animada campaña que hacen a través de su, su blog su blog que es eh, ...quand.blogspot.com me parece... ...ahí podéis descargaros todas sus maquetas... ...todo... ...eh... ...conseguir información... ...enlaces a entrevistas que les han hecho... ...bueno pues... ...al fin y al cabo... ...una actividad... ...francamente optimista... ...y... ...y que aquí desde Buribú... ...estamos encantados de difundir... ...porque además de ser divertidos... ...de ser animosos... ...son... ...hacen muy buenas canciones... ...por ejemplo... Esta canción aparece en su última maqueta, es una versión de Red Cross, Bubblegum Factory. <música> Pues sí que me gustaría comentaros cómo, cómo conocí o cómo llegaron las canciones de Factory a, hasta a mi reproductor de MP3. Resulta que estaba un día en uno de estos programas de peer to peer, compartimos compartiendo canciones, bueno, algo que para muchos para muchos resulta ilegal cuando descubrí a un, eh, un amigo que, que estaba, bueno, pues tenía excelentes carpetas con discos y con, sobre todo con recopilaciones personales que a mí me interesaban. Y, y bueno, pues me recomendó unas canciones, unas carpetas que tenía por ahí de un, unos tal Quant, con ese nombre no sabía muy bien a qué se estaba refiriendo y que las escuchara. Y en esas canciones primero me bajé alguna escuché y descubrí pues eso pues un, un grupo de power pop eh, de canciones divertidas de canciones muy animosas y que te hacían pasar muy buen rato me recomendó unas cuantas canciones bajé decidí bajarme todas las maquetas y allí pues él me contó que era quique que tocaba en Quant y yo le comenté bueno pues que Quant iba a sonar Por lo menos durante 15 minutos en el Buribú de esta semana. Ellos, la verdad que la filosofía que llevan es francamente sorprendente. Cuando se les pregunta que después de cuatro maquetas cuál va a ser su próximo movimiento, movimiento en una compañía discográfica, Pues su planteamiento lo expresan de manera muy clara. Según dicen, para ellos el objetivo es, sobre todo, grabar las mejores canciones posibles y de pasárselo bien haciendo, pues, eh, no hace falta entrar en una industria que de alguna manera ellos dicen que les es ajena. Las canciones de esta manera las regalan a través de la red, las difunden y hacen eh, apología de de los derechos libres para que cualquiera pueda disfrutar en su casa de la música que ellos hacen con estas premisas pues inevitablemente tienen que hacer canciones como esta Esta canción pertenecía a su tercera maqueta. Creo que antes he dicho mal la dirección de su blog. Voy a intentar deletrearlo para que si alguno está interesado pueda descubrir el fantástico y maravilloso mundo de Quant. La dirección es www.quantmp3. Lo voy a deletrear Q A N T M P blogspot.com. Aún así en nuestro blog de Buribú vamos a dar el enlace pertinente para que, bueno, pues para que veáis eh, todo el contenido que tienen esta gente. Además, eh, no solamente tienen maquetas, sino que muchas de las canciones han sido editadas en fanzines, en discos de vinilo, en bueno, pues en un montón de, la verdad que es bast sería bastante bastante exhaustivo con intentar seguirles seguirles la pista a través de la discografía de Quant. Esperemos también, aunque ellos dicen que no es su objetivo principal, que por fin puedan editar algún disco en alguna compañía. Porque lo que sí hemos escuchado es que sus últimas dos maquetas tienen un sonido absolutamente excelente. Como nos queda muy poquito, muy poquito, vamos a escuchar a mí una canción de las que más me gusta. De su última maqueta, Radiation Love. Can't understand the situation for so long Feeling your radiation, radiation love Catch a boy, this love you'll see Feeling like you're wasting time Looking your radiation love. Waiting for a love reaction in my world on my heart, that's so lonely at home Se siente, Como nos queda el tiempo justo para casi ya despedirnos, lo vamos a hacer con una canción que apareció en su segunda maqueta y que al parecer ellos tienen especial cariño. Es Margot Tenenbaum y ya nos despedimos de todos vosotros con quant, un excelente grupo del que seguro que seguiremos oyendo hablar. ¡Hasta la semana que viene! Hasta aquí llega la edición de hoy de Buribú. Ya sabes, todos los días en la sintonía de Nova Onda en el 101.9 de la FM y de una a una y cuarto del mediodía, 15 minutos con la mejor música. 15 minutos buri Hasta la próxima edición.